Sí, nos, nos tocó a, a, a varias ah. este, maternar distinto uh -huh. y bueno, nos quedó más que, que bueno intentar hacer todo lo posible para para que los, nuestros hijos vivan vivan mejor así que sin ese tiempo que nos dimos a, a esta tarea de, de dar a conocer qué es lo que pasa uh -huh. con las alteraciones este, sensoriales sobre todo las auditivas, la pirupecnia uh -huh. y la verdad es que bien llevamos años de de tarea y cada cada año tenemos que decir que estamos un poquito mejor mm -hmm. en, en, en los inicios este se nos complicaba la este la vida desde octubre noviembre ya mm -hmm. este, añosos, cuando empezamos con, con, con todo esto y éramos éramos muchas muchas menos mm -hmm. y y bueno este año se notó también acompañamiento masivo de, de la comunidad Eh creo nunca lo habíamos visto tanta tanta gente involucrada y la verdad que eso nos ayudó un montón porque o sea ya no no es una causa solamente nuestra también bueno las chicas de las protectoras también vienen haciendo un camino desde hace muchos años también y este año se sumaron muchas más y también otras organizaciones eh, vecinos autoconvocados muchos de diferentes grupos muchos niños, niñas, niños uh -huh. eh, de distintas de distintas escuelas eh, también se organizaron independientemente eh, nos pidieron eh, los diseños para, para imprimir uh -huh. eh, y bueno ellos también hicieron su, sus campañas en, en, por barrios, por escuelas uh -huh. eh, todo el partido Patagones uh -huh. eh, con las compañeras del consejo de discapacidad de, de acá de Patagones también, uh -huh. Osito, Sambla, Estura de Villalonga también, vinieron distintos equipos, así que la verdad es que eh, fue fue muy muy bueno el, el trabajo y los resultados también. Sí. Si bien hubo, este pero, y hay, hay lugares en los que se, se usó bastante porque eh, los comercios siguieron vendiendo uh -huh. lamentablemente, pero eh, Hay nos envía a la gente un montón de fotos y, y registros y sí la verdad es que los los con comerciorcies estuvieron vendiendo pirotecña de estrendo eh a pesar de los controles a pesar sí, sí. De, de todo eh nosotros la verdad que en general no conozco dentro de, de la agrupación alguien que haya estado mal claro. eh, dentro de todo estuvimos estuvimos bien tranquilos, se pudo con algunas pequeñas modificaciones cada familia pero, pero necesita. Este, y bueno, yo per, no sé desde hace cuántos años, ya perdimos la cuenta, pero para este 31, por primera vez, este dijo no fue el la Caballada. Nacho, este, ¿estuvo no. tranqui con ustedes? Estuvo, sí, desde, pero te digo, no recordamos. <ríe> Ay, qué años, bueno, y... qué bueno esto que nos contás. Y sí, yo pensaba, bueno, acá en Viedma eh, también me parece que... Que, que, que la campaña que se hizo desde muchos lugares y también estas acciones de, de control que en algo ayudaron pero seguro que hay que, que tenemos que seguir teniendoilo presente no eh, sí. y que, que se sumaron desde distintos lugares las cosas más yo en mi casa puse un cartelito en la puerta. Bueno, eso a eso, no. nos ayudó un montón El cartelito claro. el, el adorno azul Sí, este, sí, que con un lacito un azul <risas> Claro Bueno, a nosotras la verdad es que Nos sirvió un montón Hay todo un barrio acá y Sí, este, toda una cuadra, sí. Que Con lazos se suma. Claro, con el lazo afuera en la puerta Y la verdad es que no hay nadie con autismo en esa cuadra Mira, que, vos sabés Laura Que realmente eh A ver escucharte a vos y a otras mamás eh, me, no, no quiero nombrar porque me confundo los nombres pero estoy viendo a otra mamá eh, de un niño mucho más chiquito que la estoy viendo en este momento pensando en ella y en tantas otras eh, escucharlas realmente nos ha hecho mucho bien mucho bien eh, en en, en el caso mío personal, realmente me he convertido a esto de el festejar sin pirotecnia. Personalmente nunca me gustó, pero sí a mis hijos. Y si no a mis hijos, después a mis hijos grandes. Entonces eran no casas, sino también las visitas. Así que, bueno, poder dar el paso... Porque nos damos cultural, cuenta de lo que cultural, sí. claro, cambio. claro, entonces, bueno, es como otro caminito real, concreto de la inclusión, ¿no?, eh, en el Tal que cual. podemos hacer, cada uno puede hacer algo. Después está buenísimo que haya controles, que haya multas, que haya decomisos, qué sé yo cuántas cosas, pero lo fundamental es que no haya guita para que nadie compre nada y que en casa y en mi cuadra, no. Y eso lo podemos ir haciendo Y además está bueno también Que podamos ver Porque vos nos lo decís Y has hablado con otras compañeras tuyas Y decir, bueno eh, Me animo a decir que casi no ha habido Chicos que la pasaran mal este año Y eso eso es un paso valioso Y está bueno que lo celebremos Y que lo sigamos teniendo muy muy presente Es que sí que Eh, a veces eh, discutíamos no con otras compañeras de otras localidades uh -huh. ¿qué, cuál va a ser el mensaje que vamos a llevar uh -huh. en, en muchas localidades se lleva esto de pirotecnia cero, la prohibición total uh -huh. y nosotras acá siendo que somos digamos principales afectadas, eh, abogamos por esto por, por, por que dentro del, del de, de la libertad que cada uno puede ejer que elija. Porque si no es pirotecnia, será otra cosa, uh -huh. eh ¿me entiendes?, que, que que se haga sin pensar en el otro. Eh, son cambios lentos, pero una vez que se establecen, no no hay marcha atrás. Eh, no se puede eh, hacer un decreto y la gente considera otra persona. No se puede, por ordenanza, imponer la empatía. Esto es algo de a poco, lamentablemente, a mí me está llevando... 21 años ya tiene mi hijo pero bueno es este cada año un poquito mejor pero junto con sí. eso claro pero ah, por lo menos es mi mirada eh, estoy hablando estoy hablando co co contigo te escucho aprendo de vos digo este cambio este cambio cultural profundo si a la par le vamos poniendo también acciones desde políticas públicas que digan esto se puede esto no se puede Ayu a mí me parece que ayudan el cambio, el profundo el de endevera es el de que yo en mi casa no me visitas tampoco mis vecinos tampoco pero pero puede ser que alguno también necesite este que tenga claro que está claro. violando algo y que el comerciante con tiempo sepa que si no se puede bueno, no puede tener un acopio de, de, de cosas porque es clarísimo que no lo va a poder tener no, no es que se está violando violentando su derecho, Es que esqueleta desconociéndalo. Bueno, si lo agarró desprevenido, si le llegó, pero acá nosotros ya tenemos algunas normas que tienen un tiempo. Entonces, en sí, sí, 2017, ah, o sea, ya nadie puede decir que desconoció. Claro. O como nos claro. dijeron nosotros, es, está en una zona gris esta ordenanza, no es muy clara. Claro, está bastante clara. Claro, claro. Fondo eh, permitido la pirotecnia lumínica. Claro. Y, y bueno, ahora nos tomamos unos días, algunas es que salimos a descansar un poco, pero bueno, hay que retomar porque comienzan los torneos de verano de fútbol, de fútbol barrial, sí Y ahí también tuvimos unos logros bastante lindos durante todo el año, porque nosotros trabajamos todo el año en, en, en distintas canchas o eh, tratando de tener reuniones con, con gente de las ligas de fútbol. Y Y bueno hay compromiso de varios clubes del de, de, todo el partido de Tagoa, desde el, de, de viepa también de la zona genial y y bueno, entonces se, podemos empezar a hablar de fútbol inclusivo, entonces <risa> está bueno sí, está bueno, las personas que tienen sensibilidad auditiva pueden ingresar a la cancha a ver claro que eso esto estaba prohibido, entonces podemos empezar a hablar de que el fútbol de verdad está todo claro ¿no? No, no. claro Pero, claro. Entonces,